Bien. Quien bien. les habla es Clarisa Gambera en la operación técnica Está Camila, nosotros estamos haciendo hora libre en el barrio Somos Rec Hacemos radio en las escuelas Está Mariano Molina, está Patricia, mi compañera de Rec Y está... ¿Quiénes están? ¿Quién va a presentar la escuela? ¿Por dónde? A ver, vamos Al micrófono, bien cerquita para que te escuche todo el mundo Hola, buenas tardes Mi nombre es Brian Pipoli Soy del barrio de La Boca, eh, tengo 10 años y concurro a la Escuela República de Chile. Nací en el año 2003, soy de religión católica y soy de Libra. Mi señorita es Rita Esther Reyes, nos enseña ciencias sociales y práctica del lenguaje y todos los mitos. <risa> Bien, muy bien. Buenas tardes, yo soy Julián Sena, estudio en quinto grado de la Escuela República de Chile, Distrito 4 Escuela 13 de Suárez y Bransen. Tengo 10 años, nací el 1 de octubre de 2003 y soy soltero. El tema que presentamos es el derecho. Mi maestra se llama Rita Esther Reyes, que nos enseña ciencias sociales y prácticas del lenguaje. Buenas tardes, mi nombre es Rolando Mauricio Ezequiel, vivo en La Boca, en Brancen 952. Vengo de la Escuela República de Chile, la escuela número 13. Mi escuela queda en Brancen y Suárez, distrito 4. Estoy en quinto grado A y nací el 21 de julio de 2004. Mi maestra se llama Rita Este Reyes. Ella nos enseña ciencias sociales, práctica del lenguaje y soy de nacionalidad argentina. Bien, ¿son todos de quinto grado? Sí. sí. O sea que Rita es la maestra de todos y de todas. Sí. sí. Bien, seguimos. ¿Quién le toca presentarse? ¿A quién le toca? ¿Kimei? Dale, sí. acércate y preséntate. Qué lindo nombre. ¿Cómo es que te llamas? Kimei. Bien. Hola, buenas tardes. Me llamo Kimei Molina. Yo nací en Argentina. En, en, en Argentina, en la provincia de Entre Ríos el día 19 de enero de 2004. Tengo 10 años, vivo en La Boca y voy, voy al colegio República de Chile, grado quinto A, con mi maestra Rita Reyes. Ya sabía eso, sí. A aprendemos bailes para la primavera, hicimos actos, fuimos a un festival digital, hicimos mitos y vamos a aprender a pintar sobre la tela. Muy bien, ¿quién se quiere presentar? Ahí está la compañera... ¿O no? ¿Un compañero? Ah, sí, le pasan el micrófono a Yael, ¿no? A ver. Uy, Acércate, Yael. Dale. Uy, cuánto movimiento. Ahí vamos. Sos muy alta, Yael. Dale. Hola, buenas tardes. Me llamo Yael Acevedo. Nací en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. El día 22 de agosto de 2003. Tengo 11 años, vivo en Quilmes y voy a la Escuela República de Chile. Grado quinto A con mi maestra Rita Esther Reyes aprendemos bailes nuevos para la primavera, también nos enseña ciencias sociales y práctica de lenguaje. Y mi hobby es escuchar música. Ah, mira, A mí también me gusta eso, de escuchar música. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abril Santos, tengo 10 años, soy argentina y bailo danza clásica. Mi sueño es bailar en el Teatro Colón. Estudio en la Escuela República de Chile, estoy en quinto A, Mi profesora se llama Rita Esther Reyes y es la maestra de Ciencias Sociales y Prácticas del Lenguaje. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Domínguez. Tengo 10 años. Nací el 25 de febrero de 2004. Vivo en La Boca. Voy a la Escuela República de Chile, número 13, del Distrito 4. Estoy en quinto A con la señorita Rita Esther Reyes. Es maestra de Ciencias Sociales y practica de lenguaje. Mi hobby es cantar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Veloto, provengo de la Escuela República de Chile. Nací el 29 de enero de 2004 y tengo 10 años. Mi escuela es del distrito cuarto y mi nacionalidad es paraguaya y a los tres años vine a la Argentina. Mi hobby es jugar al fútbol y mi sueño es ser futbolista profesional. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Uriel Junco. Concurro a la Escuela 13 República de Chile. Quedan Bransen y Suárez. Y nuestra maestra se llama Rita Esterreyes y nos enseñó prácticas de lenguaje y ciencias sociales. Y los mitos, por ejemplo, Atenea, Afrodita, Zeus, Hades, Ulises y Aquiles. Y mi nacionalidad es argentina, soltero y nací el 17 de septiembre de 2003 y mi sueño es ser arquero de fútbol. Hola, yo soy Tomás... Eh, no. Hola, buenas tardes, yo soy Tomás Santiago Calvo Lange que... Y tengo 10 años. Nací en Buenos Aires y mi sueño es ser un pescador profesional. En mi escuela, que se llama República de Chile, donde mi señorita Rita Esther Reyes me enseña prácticas de lenguaje y ciencias sociales. Y mi hobby es pescar. Mirá vos, pescador. Yo pensé que solo los niños y las niñas que vivían cerca del mar querían ser pescadores, ¿no? Parece que los que viven en la ciudad de Buenos Aires. Y el nombre de los que están por ahí al costado, ¿quién se lo sabe? Para que me lo digan. Nicole... Nicole, eh, Brisa, Brisa, Antonio, ¿Sí? Brisa, Nicole, Nicole, Brisa y Antonio. Sí. Nicole, Brisa y Antonio. Bien, bien. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Quinto grado. Quinto grado de la Escuela República de Chile de la señorita, que eso nos quedó clarísimo, ¿eh? Señorita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bien, fantástica de estar acá con ustedes Bueno, bienvenida también, bienvenido el papá de Gustavo, ¿no? Que está acompañando, el, el profesor, el maestro de la biblioteca, bibliotecario Bien, bienvenido entonces a toda la Escuela República de Chile Que está haciendo acá radio en el estudio de la gráfica junto a REC Que hacemos eso, hacemos radio en las escuelas y hacemos un poquito de escuela en el estudio de la radio Estamos como si fuera el aula, porque estamos con hojas de carpeta Están los maestros, estamos todos, Esto le falta el pizarrón, la tiza, ¿no? Bueno, las cambiamos por micrófonos por el día de hoy. Quiero que me cuenten qué cosas estuvieron haciendo, qué cosas trajeron para compartir con la gente que escucha la radiográfica. Eh, trajimos información. ¿Información? Sobre el derecho del niño. Pintores. Escultores. Pintores. Escultores. Bueno, pintores. Bien. ¿Arrancamos por lo de los derechos de los niños? Sí, Pero sí. vamos a hacer lo siguiente, yo les voy a decir a quienes quieran enterarse las cosas que venimos haciendo todos los viernes Que pueden entrar a www.programarec.com.ar Ahí van a encontrar los audios de los programas, van a encontrar fotos de los chicos y las chicas que vienen siempre los viernes acá a la gráfica y a otras radios Para enterarse de lo que estamos haciendo Mientras escuchamos un poquito de música nos acomodamos y después arrancamos con los derechos de los niños y de las niñas, ¿sí? Vamos con un poquito de música Es la canción de ¿Cómo se llama? Gustavo, Lucas, Gustavo Cerati, Caminaremos entre, no, hasta que pase el temblón. Muy bien, hasta que pase el temblón. A Gustavo Cerati porque estamos sumándonos a los homenajes que se están haciendo porque se murió Gustavo Cerati que es músico del rock nacional, muy importante eh, y todos los chicos, las chicas, todo el mundo está tratando de homenajearlo así que de eso se trató ese tema, yo ya le paso la voz a Gustavo no para que nos introduzca el tema que estuvieron estudiando en la escuela Derecho del niño, los derechos del niño son un conjunto o de derecho internacional que protegen a las personas o hasta determinada edad Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inaleables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Bien, entonces, los niños y las niñas de todo el mundo tienen derechos, ¿no? Y son inalienables, o sea, no hay forma de que se renuncie a esos derechos. Todos ustedes tienen derechos por el solo hecho de ser niños, ¿no? Sí. Sí, sí. sí. A partir de la promulgación promulgación de la convención de 1989 se ha ido adecuando la legislación interna a los principios contemplados en la declaración aunque la legislación y el sistema jurídico de cada país suele ser diferente 193 países han ido consagrando medidas especiales para su protección a nivel legislativo e incluso derechos constitucionales entre los derechos del niño destacan los cuatro principios fundamentales. La no discriminación. Todos los niños tienen la, los mismos derechos. El interés superior del niño. Cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a la infancia tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para el niño. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Todos los niños y niñas tienen derecho a vivir y a tener un desarrollo adecuado. La participación. Los menores, los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Hola, buenas tardes. Mi escuela es República de Chile. Nosotros bailamos para las fiestas. El día 18 de septiembre festejamos el acto del patrono de la escuela. Se festeja por la independencia de Chile. El acto que tuvimos fue el 25 de mayo y bailamos Nene Malo y Descontrol. Y en la, y en la suerte de Globos escuchamos No Me llores por mí Argentina, tema Evita. Hola. Nuestra escuela, República de Chile, se llama. Se llama así. Por. Por se renuda. Más, más, más cerquita del micrófono, no te preocupes, ahí. Del día de la independencia de Chile. La independencia de Chile corresponde al proceso histórico que permitió la emancipación de Chile, del imperio español, acabando con el periodo colonial. Bien, ahí estaba la presentación un poco de la escuela, así que... Ustedes son la Escuela República de Chile porque se conmemora la independencia del país vecino, Chile. Mirá, yo no sabía eso. ¿Y esto de los derechos lo estudiaron en qué materia, Abril? ¿En qué materia estudiaron los derechos del niño? En, so en ciencias sociales. En ciencias sociales. ¿Por qué en ciencias sociales? Porque ciencias sociales es como de historia. Es de eh. historia. ¿Qué más, aparte de historia? Uh, porque... So, las ciencias sociales significa también eh, practicar los derechos, las normas y bien, sociedad. ¿no? Algo vinculado con la sociedad, los derechos que tenemos como sociedad, la cultura, algo de la historia. Bien, bien, de eso se trata un poco las ciencias sociales. Si los derechos del niño son parte de la historia, acá decía la compañera que la Convención de los Derechos del Niño se sancionó en 1989. A partir de ahí los países se fueron adhiriendo, ¿viste? Uno dijo que sí, 193 dijiste vos, eso quiere sí. decir que todos no todavía uh -huh. faltan adherirse países. Sí. ¿Y por qué se habrá hecho una, conven una convención que protege especialmente los derechos de los niños y las niñas? ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué? Porque cada niño tiene derecho a tener nombre, ¿Sí? color, sexo. Eh, ...educación... ...estar enamorado... ...también... ...jugar... ...ser libre... ...ser libre... ...bien, y por qué antes que exista la convención... qué pasaría con esos derechos que están enumerados ahí... ...se respetarían, no se respetarían... ...no se respetarían... ...tener madre y padre... ...por ejemplo, derecho a una familia... Sí. ...si hay que hacer una convención es porque algunas de esas cosas... ...que hubo que poner en una lista no se estaban cumpliendo... ¿Y todas esas cosas se cumplen hoy? ¿Ustedes qué a veces opinan? no y a veces sí. A veces no, a veces sí. Exactamente. Que haya una convención y que, por ejemplo, ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires hay una ley, es la ley 114. Esa ley obliga al gobierno de la ciudad y a todas las instituciones públicas de la ciudad a que cumplan los derechos de los niños. En los hospitales, en las escuelas, que las familias, que toda la gente que vive en esta ciudad tenga la obligación de respetar los derechos de los niños. Eh, y a veces se cumple y a veces no. Los niños tienen derecho a una educación, a elegir libremente su religión, a tener una familia, a comer, vestirse, tener una casa donde vivir. Los niños tienen derecho a que se los escuche. ¿A ustedes los escuchan cuando dan una opinión? Sí. ¿Siempre? Sí, a veces no. Siempre no. no. Casi siempre no. A veces casi siempre no, dice acá el compañero. A mí sí me escuchan. A vos te escuchan. Bien. Saber dar opiniones y decidir sobre cosas no es fácil. Uno no puede decidir sobre todo. Pero que te escuchen la opinión está bueno. También hay que aprender a opinar, ¿no? Es todo un aprendizaje. Pero bueno, la voz de los niños es importante. Antes no se escuchaba, antes no le preguntaban a ningún niño. Por ejemplo, eh, si se separaban mamá y papá, no le preguntaban nada al niño. ¿Qué opinaba? Qué, ¿Si quería vivir acá, allá? si quería vivir un rato con cada uno, nada, no les preguntaban nada. Decidían los padres. Decidían siempre los adultos, los padres si podían y si no decidía el médico y si no decidía, decidía una trabajadora social, no Decidía sé. cualquiera menos o nosotros, juez, cualquiera o... menos los chicos, no le dejaban opinar a los chicos. No, había, no estaba contemplado porque que la voz de los niños es un derecho. Porque no estaba el derecho de los niños a elegir con quién querían estar o, con, o a elegir... Bien, con... igual... Yo les cuento, a los adultos nos cuesta todavía, por más que haya una ley que dice que los niños tienen derecho a opinar y que la voz de los niños debe ser escuchada, a los grandes nos cuesta darle entidad a esa voz. Los niños tienen que andar como haciendo fuerza para que se los escuche. Y nosotros los grandes nos tenemos que hacer cargo que tenemos que escuchar a los niños. Pero bueno, eso es un proceso también. ¿Qué otro derecho? A ver, ¿ustedes conocen alguno, algún compañero o compañera o algún lugar donde un derecho del niño no se respeta? Que se pueda reclamar. Por ejemplo, en el barrio, acá en La Boca ¿Todos los niños tienen derecho a la vivienda? Sí. ¿Garantizado? Sí No, pero a veces no tienen vivienda ¿En qué casos, por ejemplo? Como en los chicos que están en la calle Bien, hay niños que están en la calle O sea que el derecho a la vivienda en esta ciudad no se está cumpliendo A veces se cumple y a veces no A veces se cumple y a veces no Y también estuvo habiendo desalojos acá en el barrio, ¿no? Sí, sí. Bien. Y cuando sí. hay niños también es complicado, porque se quedan sin un lugar esos niños, ¿no? Sin comida. Bien. Todos los niños y no tienen. le tendrían que dar una casa. Habría que resolver dónde para van a vivir, pagar. ¿no? La comida, bien. Cuando no hay para comer, ¿cómo se puede resolver eso? Y... Trabajando. ¿Y si no hay trabajo? Es pedirle al gobierno. ¿Y si no? Probar hay comedores, bueno, hay como estrategias para tratar de contemplar que ese es un derecho y que se resuelva, ¿no? Bien. Eh, ¿Algún otro derecho de los que estuvieron charlando? ¿Qué es eso del derecho a la identidad? ¿Saben? Eh, es tener un, un nombre, un apellido, un, un, apellido, un DNI. Un Bien. segundo nombre. Bien. Un, un apellido. Bien, es muy importante el derecho. ¿Qué otros derechos ustedes me dijeron? Lo de la religión, ¿qué sería? Eh. Tener derecho a, a hacerlo. A tener la. ¿cómo me sale Está pensando, por ¿qué sería el derecho a dar? A elegir libremente la religión. Poder elegir la religión que vos quieras sin que nadie te diga que no podés. Claro, hacerlo. por ejemplo. Bien, bien. ¿Algún otro derecho que sepan, chicas? Allá. Hola. ¿Qué otro de derecho? De derecho al desarrollo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el desarrollo? A la alimentación. Por ejemplo, ¿qué más? Eh, a la independencia. ¿Qué es la independencia? Ser libre. Ser libre, que no te condicionen. Eh, el desarrollo. Aparte de comer, ¿qué necesitamos las personas para desarrollarnos? La educación. La, la educación. La educación, plata. Y porque acá sí todo se compra, Tienes razón. Nada es gratis. Nada es gratis. Por ahora, en este sistema capitalista, parece que las cosas se compran. La salud... Hay que tener derecho a la salud, porque sí. si no no hay desarrollo. Derecho a la alimentación, derecho a la educación. Bien, tener una familia, ¿no? Porque las personas necesitamos vivir en un lugar familiar, que nos cuiden. Bien, decime, al micrófono. También conocemos los derechos humanos. ¿Qué, qué son los derechos humanos? ¿Quiénes somos los humanos? Eh, nosotros, nosotros, nosotros. Las, personas. las personas. Las personas, todas las personas, bien. ¿Los niños también son humanos? Sí. sí. Ah. No importa el color, el Ni, sexo. No importa si vos sos gay, no importa. Obvio, no importa, porque es para todas las personas. Eso sí. incluye sí. a las personas de cualquier país, incluye a las personas de cualquier elección sexual. Cualquier nacionalidad. Cualquier nacionalidad, si cualquier quiere, color de piel. Si alguien, quiere hacer, si alguien se quiere hacer gay, no tenemos que discriminarlo. Obvio, porque cada uno tiene derecho a elegir la, la orientación sexual que quiere Tampoco tiene que ver con la edad Los derechos humanos son de las personas chiquitas Los niños, de los abuelos, de, de todos, ¿sí? Por ejemplo... ¿Ibas a decir algo? No. Yo tengo mi, mi artículo preferido, que es el artículo 2 ¿Sí? Que no importa el sexo, el color o religión Y las opiniones de los padres tienen que ser apoyarlos A mí no me gusta la discriminación Me parece que todos tienen que aceptar a los demás como son Y respetando la forma de ser de cada uno. Bien. ¿Y eso sucede? ¿Hay discriminación? Sí, sí. ¿Hay discriminación? Sí. A veces en la escuela, a veces en la calle. ¿Me das un ejemplo para que la gente entienda? ¿Cómo es un caso de discriminación típico? Que hay un negro y dicen, ahí hay un negro. Ajá. Bien. O sea, o sea, es... asco, no seamos amigos de él. Como algunos mm. me dicen a mí. Le hace bullying. ¿Qué es bullying? Eh, el bullying es, es un derecho, es como... El bullying es la persona que maltrata a los más chicos en la escuela. Es verdad. Hay, que le, los más, más a, grandes. que no le, le dan, dicen malas no palabras. Bien, el bullying sí, es una mira. situación de violencia... Que lo discriminan. También hay pedófilos. Espera. el bullying es una situación de violencia donde se ponen... Eh, todos en contra de alguien o alguno está todo el tiempo molestando a otro y el resto mire y no hace nada, ¿sí? Sí. Y eso se produce todo el tiempo, todo el tiempo, de manera repetida. se transmite. Hasta que la otra persona se empieza a sentir mal o deja de poder eh, ir a la escuela o no quiere salir más o llora o se o, siente muy o, triste. O hace lo mismo que él hace a él. O se enoja mucho y empieza a hacer lo mismo. Bien. Esas son situaciones de violencia. ¿Los niños y las niñas tienen derecho a una vida libre de violencia? Sí, sí. Sí, sí. Bien, sí. Eso es un problema, ¿no? Porque entonces ese derecho de los niños y las niñas no está cumpliéndose. Si hay bullying, no se cumple. Si hay situaciones de violencia en la casa, también es un problema. Si hay en el eh, barrio situaciones bullying. de violencia, no importa cómo se llame. En realidad, cualquier situación que nos haga sentir mal es un problema para el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el artículo 1. ¿Qué dice? Para los efectos de la presenta convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que sea aplicable, haya alcanzado la mayoría de edad. Bien, entonces, hasta los 18 se considera que todas las personas son niños o niñas. Quiere decir que tienen que estar ante el cuidado de los adultos, ¿no? Sí. sí. Bien. ¿Algún otro artículo? Yo tengo un artículo. A ver, decime, ya, al tiene micrófono. Que, tiene, tiene que ver con la... Eh, con el, los médicos que a ver, todos tienen... Derecho. Contame. Los menores... Con al, al micrófono. Los menores con algún tipo de discapacidad tienen derecho a recibir atención especial. Bien, necesitan esa atención y tienen derecho a recibirla. ¿Qué otro artículo, chicas? El artículo 16, que es el derecho a la privacidad. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. Yo tengo el artículo 8. Los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidas la nacionalidad, El nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados partes deberán prestar asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. Bien. ¿Algún yo otro artículo? No. Sí. Una, yo tengo el artículo 13 que significa la libertad. Él tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, ideas de todo tipo sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, impresas, en forma artística o por cualquier otro medio ele elegido por el niño. Bien. ¿Algún otro artículo? Allá. Yo tengo el artículo 11. Sí. Los estados partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. Muy bien. <risa> artículo 16. Los estados partes re reconocen los derechos del niño a la a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas. Artículo 6. Los países integrantes de esta conversación sobre los derechos de los niños reconocen en el artículo 6 que todo niño tiene el, el derecho por naturaleza para vivir y los países se comprometen a ayudarlos a que puedan sobrevivir y participar en el desarrollo del niño. Bien, ¿alguno más? Decime. Artículo 7. Sí, artículo 7. Artículo 7, la identidad del niño. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un hombre a adquirir una nacionalidad y en la medida de, de lo posible a conocer a sus, a sus padres y a ser cuidados por ellos. ¿Qué algún artículo? Bueno, les propongo... Estamos sobre el horario de la tanda, así que vamos a la tanda, escuchamos un poquito de música y después seguimos. Inicio espacio publicitario. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido. Radiográfica, 89.3, una radio sin límites.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 la boca. pipiri, pi, pi, pi, pi, pi, pi. <ríe> Suena eso, pero por eso hay que cambiarlo. ¡Sí, gordo! Tenemos equipo. <ríe> Mauro Cabalín, Alicia Dado, Ariel Weyman y un montón de columnistas que te acompañamos todas las tardes.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 normal en Muy bien, ahí pasando música, estaban todos bailando arriba de la mesa, acá un lío bárbaro era esto, menos mal que ahora se sentaron todos y todas otra vez. Bueno, estábamos charlando sobre los derechos de los niños y de las niñas, yo les contaba que en la Ciudad de Buenos Aires hay una ley que es la 114, a nivel nacional también hay una ley que obliga a que el Estado de la Argentina cumpla los derechos para todos los chicos y las chicas del país. Los chicos son hasta, ¿hasta cuántos años? Se 18, bien, hasta los 18 se considera niños y niñas y adolescentes y entonces tienen prioridades, por ejemplo, tienen prioridades en las políticas públicas, esto quiere decir, si hay un niño o una niña que está enfermo y necesita un tratamiento, está primero en la lista, el Estado tiene la obligación de tenerlo como prioridad, ¿sabían eso? Sí. Bien, y también tiene que, si no conseguiste ninguna vacante en la escuela... Sí o sí te tiene que conseguir una escuela porque es obligatorio que todos los niños y las niñas puedan ir a la escuela, ¿sabían? Sí, sí. sí. Bien. Quiere decir que si ustedes se enteran que algún niño o niña algún derecho no se les está cumpliendo o están en alguna situación grave, se puede hacer la denuncia, ¿sabían? Sí. sí tienen ¿sí? que ir al colegio porque si no, llevan a la cárcel a los padres. No, no los llevan a la cárcel, le tienen que conseguir una vacante. Sí. Bien. Eh, tienen que hacer una denuncia. Pero... Lo que? más importante es que las denuncias en relación a los <coughs> derechos de los chicos son para que se cumpla el derecho, no para culpar al, a menos que haya un delito. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un delito frente a un niño? Pegarle a los chicos. Bien, ¿qué, un delito grave es golpear a los niños. ¿Un delito grave? ¿Qué otro delito grave puede haber? No mandarlo al colegio. Ese, ese es un derecho que hay que restituir, no es un delito en sí mismo. No, o sea, verdad, hay, porque no. necesita educación. Bien, pero lo mejor que puede hacer el Estado ahí es... No darle de, una, vivienda, una momento, vivienda. En vez de culpar a alguien, es buscar la escuela. Entonces restituye, le da el derecho que no está. ¿Hay alguna cosa que sea un delito frente a, los, a, a alguna cuestión que le pase a un niño o a una niña? No darle de comer. Bueno, no darle de comer es una negligencia y eso sí es un delito. ¿Alguna otra cosa? No. ¿sí no darle es? vivienda. Maltratarlo. Maltratarlo. Bien, si alguno de ustedes se enterara que algún compañero, compañera sí tiene algún derecho que no se está cumpliendo ¿a dónde puede llamar? porque es, es difícil hacer algo uno por ejemplo si vos te enterás que a tu vecino le están pegando todos los días bueno ¿qué vas a hacer? ¿sabés qué puedes hacer? le puedes decir a, a la policía o le ah, podés decir no, tu papá y que le puedes decir a los papás y, y de los papás le digan y lo y, y lo manden le manden una denuncia hay un lugar por donde maltrato usted, ustedes pueden llamar a un lugar Y avisar de lo que está pasando. Sí. ¿A, a, ¿Qué? Acá hay... Bien, acá el papá de Gustavo nos dice la Defensoría de la Niñez. ¿Saben qué es eso? Sí. defienden a, a, a los niños. niños. Sí, ¿A, a los niños. En los distintos niños. barrios de la Ciudad de Buenos Aires hay un lugar que se llama la Defensoría de los Derechos de los Niños y las Niñas y los Adolescentes. Pero hay un teléfono al que ustedes pueden llamar y es gratis, es el 102. Si ustedes se enteran que un chico o una chica le está pasando algo malo y no saben qué hacer... Pueden llamar al 102 para, para que, que quede le... ahí asentada la denuncia y hagan algo. Y para que hagan algo. Y para que hagan algo. También si uno ve todos los días un chico durmiendo en la calle y no sabe qué hacer, porque no lo puede solucionar, también tiene que llamar al 102. Está bueno llamar porque después nadie puede decir que no se les avisó. Si uno le dice, ay, hay chicos en la calle. Y entonces el gobernador dice, ay, yo no sabía, ni idea. Bueno, eh, ¿cómo no sabías si tanta gente llamó para decirte? Y acá está escrito que hubo tantos llamados. Frente a cualquier niño o niña que hay un derecho que no se cumple, la línea 102 es gratis, le pueden llamar denuncia. los chicos también. Por ejemplo, Tomás puede llamar si él quiere. Si él sabe de alguna situación, llama al 102, atiende una persona y le dice, él ni siquiera tiene que dar su nombre, ¿por qué llama? Y entonces él le dice, bueno, yo llamo porque vi un nene que está todos los días durmiendo en la calle, en tal calle, y quiero que hagan algo, y ya está. Él ya dejó o de si le pegan a un chico. Y si le pegan a un chico también. Es la línea 102. Acuérdensela porque se puede llamar gratis y el número es fácil. ¿se nada lo más, a 102, 102, 102. 102. Nada más. Nada más. De lo del maltrato. Ahí vos también ah. podés denunciar situaciones de maltrato. Otra cosa que quería que charlemos, que lo estuvimos charlando fuera del aire, esto del derecho a la identidad. Porque hace un tiempito estuvimos viendo por la tele, por la radio, que apareció otro nieto y después una nieta más. La, el, el nieto de Car, el Carlote. De Estela de Carloto. Carloto, sí. y no el otro, no sé. Esterna, Estela Vale Barnes de Carlote. Bien. Y, y quién, a ver, contemos un poquito. ¿cómo es? ¿Ustedes se enteraron por la tele? Sí, sí. ¿Qué es lo que se enteraron exactamente? Que, que, que habían encontrado, que nieto lo habían robado y ¿Sí? después de 36 años lo, lo encontraron. encontraron. Lo Bien. Se Bien. Cuando en el 1989 se firma la Convención de los Derechos del Niño, que me decía acá la compañera, Las abuelas de Plaza de Mayo se dan cuenta que ahí tienen una gran herramienta nueva. Los derechos del niño garantizan el derecho a la identidad. No importa el paso del tiempo, aunque los niños hayan crecido, esa convención les permitió decir, los niños tienen derecho a la, a la identidad, así que si están viviendo con otra gente que se los apropió, que hay lo que conocen, restituirles, devolverles su identidad. Devolverla a sus padres. Tienen sus... que saber cómo se llaman, ¿no? Y Bien. sí. Bien, eso pasó, entonces, eso es lo que sigue pasando. ¿Con cuántos nietos y nietas ya recuperaron las abuelas? 112. 115 de nietos. 115, es un montón. La, el, la primera vez que apareció un nieto parecía un milagro, pero siguen apareciendo. ¿Cómo hacen para descubrir que si no sí, fuertes. efectivamente son nietos o nietas de desaparecidos? <coughs> ¿Saben? Con la identidad. Cómo y cómo se hace la identidad? cómo es la identidad eh, con el ADN ah, con el ADN con la muestra de sangre bien con la muestra de cara con la el muestra otro gran paso que permitió puñete. que las abuelas y que todos los niños tengan derecho a la identidad fue el tema del análisis de ADN que antes no había con el, el el banco de genético la posibilidad de contrastar juntar los ADN ahora uno puede saber su identidad biológica antes era muy difícil era mucho más difícil sí sabían eso Sí, Bien. porque bueno. no había tanta tecnología No había tanta tecnología Así que a veces es una aliada de la tecnología A veces no, pero a veces sí Bueno, ¿cuántas cosas que están estudiando ustedes en la escuela? Y algo más estudiaron, ¿no? En la escuela Sí, sí. Pintores. Eh, pintores pintores, ¿Qué pintores estudiaron? Da Vinci Al micrófono, Tomás Da Vinci Da Vinci da Mark, Chagall. Mark, Mark Chagall. Chagall ¿Qué otros? Hay uno que ah, es del barrio Quinquela de la Martín. Quinquela ah, Martín. Está. Ese vivía por acá, ¿viste? Sabián. Berni. bernie Berni. Berni. Berni. Berni. Que representa los derechos Antonio de los niños. Antonio Berni. Osteo. Benito el, Quinquela el Martín. El museo de Quinquela Martín. ¿Vos viste alguna vez un cuadro de Quinquela Martín? Yo sí. ¿Todos vieron? Sí. sí. ¿Sí? ¿Qué pintaba? ¿Qué, qué pintaba Quinquela pintaba Martín? Pintaba chicos, a veces. ¿A veces pintaba chicos? ¿Qué más pintaba? ¿Qué pintas? Paisaje de la boca. Y mensajes. Puentes. Puentes. El, el riachuelo. El riachuelo. ¿Vos viste algún cuadro? ¡Los barcos! Sí. ¿Qué cuadro viste? ¿Cómo era? Sí. ¿Qué tenía? De Más o menos. Era de unas personas que estaban trabajando. Sí. Y había un riachuelo y estaba el puente pintado. Bien. Yo creo que tengo un cuadro original de él. ¿Vos tenés un quinquelo original? No lo digas mucho en voz alta porque... <risas> eh, ¿Vos viste alguna vez un quinquela Sí. ¿A dónde viste? Yo eh, En el micrófono. El mismo que ella había visto. ¿A dónde vez. lo vieron? En el, en el museo. museo. Ah, en el museo. Yo lo vi en el odontólogo, Benito Ah, sí, a ver, ¿dónde lo viste? ¿Dónde eh, se es eso? Al frente del rachuelo. Bien, ese edificio que vos decís, vos vas a arreglarte los dientes ahí. A veces. a veces. vas a arreglarte los dientes. Una vez fue de urgencia a la una de la mañana. Ese edificio, oh. sabe de quién era? ¿De quién? De él. Ah, el micrófono. De él. Sí, lo, lo donó. Lo donó, para lo donó para ayudar a la gente con los dientes Pero él dejó dicho que era exclusivamente para cosas para niños, ¿sabías? Sí. Por eso, una escuela y un servicio odontológico. Él dijo, estos edificios quiero que sean para cosas que tengan que ver con los niños y las niñas de este barrio. Que era La Boca. Yo voy. ¿Vos vas ahí? Sí. ¿Y qué, el cuadro lo viste? Sí. Yo sí, yo vi uno con uno muy grande con barcos, Bien. con el riachuelo, con el puente. Bien, barcos, riachuelo, el puerto, el puerto se ve en los cuadros de Quinquela como se ve ahora o no? No, ya no está más el puerto. Ah, ¿cómo era el puerto que veía Quinquela? Antes era como, era como un algo largo, como ¿Sí? un puente comercial. Comercial. Era, era muy grande. Mucha gente, mucha gente trabajando, mucha Había gente bar... llegando. Había, eh, no más, eh, ¿cómo se llamaba? Al micrófono. ¿Cómo se llamaba que estaba, que estaba en Colombia acá? Barcos con personas. Sí, no, pero, no, no, pero los nombre, inmigrantes, decís vos. No, el nombre. El, no sé. No, Santa eh, María. el nombre de los barcos, el nombre del barco. Carabela. No, pero esto es después, había pasado mucho no, tiempo. Eran lo, como los de Pirata. como los de los piratas. Bien, Quinquela pintaba lo que veía alrededor, que era el puerto, el puerto acá no más, pero era un puerto vivo, activo y lleno de trabajo. ¿Qué otro pintor estuvieron estudiando? Eh, da Vinci, Marc Chagall. ¿Y qué pintaba? Pintaba ángeles, bebés ángeles. Estamos haciendo el salvataje. Bueno, Clarisa se me ahogó. Podés ir afuera, Clarisa. Seguimos. No hay ningún tipo de problemas. A ver, ¿qué pintaba Da Vinci entonces? No, no. Eh, coso pintaba bebés ángeles, bebés con madres de ángeles. Uh -huh. Pintaba, eh, pintó la Mona Lisa, pintaba cosas con cuatro vasos y cuatro... Pierna. Bien, claro. Y aparte, Da Vinci era un experto, no solamente pintando, hacía otras cosas, Era un ¿no? inventor, era... Sí, hacía como varias cosas, no solamente pintaba, sino también... Inventaba cosas. Claro, inventaba cosas. A ver... Eh, era un científico para la época, porque ahora y, tenemos idea de cómo son los científicos ahora, pero en su época eran diferentes. Era ingeniero hizo, hizo el retrato de la Mona, Mona Lisa. Sí, esa uno señora de tan mayer, conocida. Uno de los lo mayores misterios, porque tenía un misterio. Tenía un misterio, algunos dicen que era un hombre en realidad, pero yo no lo puedo creer que haya sido No, un pero hombre. tenía un misterio de ovnis y eso. Ah, bueno, ya eso lo vamos a dejar para otro programa, estas cuestiones de que uno nunca sabe exactamente <risa> qué, qué esconden las cosas. Bien, ¿algún pintor más nos quedó por ahí? Paul Klee. Paul Klee. Marchal. Bien, vamos con Paul Klein. Nació en una familia de músicos, su padre era profesor de canto, su madre cantante y su abuelo tocaba el órgano. Ajá. De pequeño aprendió a tocar el violín, pero pronto descubrió que le gustaba más la pintura que la música. Y su abuela le enseñó a dibujar con los lápices de colores. Como quería aprender a ser muy buen pintor, estudió en una escuela de arte también viajó a muchos sitios y descubrió que le gustaban mucho los colores. Así Paul Klee se convirtió en un pintor muy famoso y sus cuadros están en muchos museos. Fíjate vos la importancia de la gente que lo rodeaba a, a Paul Klee cuando era niño. ¿Mm? Seguramente le mostró algunas cosas que despertó en él como la sensibilidad por el arte, ¿no? ¿Nos queda alguno más? Marta Antonio Berni, Antonio Berni. Marcha. Ah, Vamos, también, bueno, ¿no? espérate, espérate Vamos con Chagall, dale Marc Chagall, pintor ruso y francés Nació el 7 de 1887 En el seno de la familia En la ciudad de Rusia Curso estudios de arte En la escuela de León Bast Expone en el salón De, Oto de otoño Y en el de los independientes, del año siguiente, realiza su primera exposición individual en la Galería Berlinesa. Bueno, Berlinesa, que es, un... es de Berlín. Sí, de Rastrum. Yeah. Sus obras representan de la vida de la comunidad judía. La vida de la comunidad judía. Fíjate el arte como a veces puede mostrar realidades puede ayudar a pensar y a conocer cosas... ...parece ser que Chagall hizo un poco eso con la comunidad... ...¿no? Bien... Antonio Berni... ...Antonio Berni nació en Rosario el 14 de mayo de 1905... ...y murió en Buenos Aires el 13 de octubre de 1981... ...Berni fue un artista representativo de la época que vivió... ...lo caracterizó el fuerte contenido social de su obra con una galería de personajes entre los que se destacan Juanito Laguna y Ramona Montiel, representantes de los sectores más bajos y olvidados. Su obra estuvo influenciada por los acontecimientos históricos que vivió a lo largo de su vida. Buenísimo. Ahí Bernie tenía, pintaba, pintaba porque lo tenía siempre en mente, esto de mostrar qué le pasaba a los sectores más vulnerables, ¿no? Aquellos que no tenían plata, como decían ustedes hace un rato. ¡Clari, estás mejor! Sobreviví. Más o menos, igual. ¿sí? Te cedo la silla. Cerca, te cerca. Perdón, agarro un ataque de tos, chicos y chicas. Pero acá estoy. ¿Estaban hablando de Bernie? Sí. Sí, sí de lo linda sí. de la obra de Bernie. Muy bien. Uy, ¿Y conocen a Juanito Laguna? Sí. Sí. Ah. ¿Y a la amiga de Juanito Laguna? Montiel. Sí. Ah, también. Está bueno. ¿Y qué otro pintor? ¿Algún otro? Yo, yo voy a... Vos tenés, ¿Y vos no vas a hablar nunca al micrófono, Tomás? Yo voy a leer de los íconos. El ícono es una imagen mayoritariamente en forma de cuadro que tiene importancia religiosa. En la tradición cristiana, en los íconos se pintan imágenes de Jesucristo, la Virgen, santos, ángeles, episodios de la Sagrada Escritura, de la vida de los santos y otros personajes. Según el dagma aprobado ya en el siglo VIII y reconocida por la Iglesia católica y ortodoxa el respeto a la imagen representada y por eso no se trata de idolatría. Leonardo da Vinci nació en Vincen el 15 de abril, frecuentemente descrito como un arquetipo ...y símbolo del hombre... ...del reconocimiento genio universal... ...además de filósofo humanista... ...cuya curiosidad infinita... ...sólo puede ser equiparable a su capacidad... ...inventor... ...leonardo... ...leonardo da Vinci es considerado como uno de los... ...mejores pintores de todos los tiempos y... ...y probablemente... Es la persona con el mayor número de talentos múltiples disciplinas que jamás ha existido. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas. Muy adelantadas. La máquina de volar, ¿la vieron? La máquina de volar. No. Sí, no digo no. Unas especies de alas que tenían unos arneses, pero mucho antes de que exista la posibilidad ah, de que el hombre vuele. O sea, sí, sí. Hay una serie ah, bueno, hay que buscar. Porque... Sí, era como redondo con alas y con, al, con algunas, como algunos resortes. Yo creo que cuando, en su época, le habrán dicho que estaba re loco, pobre. Porque todo lo que creaba era muy novedoso. Y cuando la gente es muy creativa, por ahí a veces, oh, este está re loco. <risa> volar, imaginen, volar. Ahora todo el mundo se puede ir al avión, se va y se viene. Ah, en ese momento era un delirio. ¿Otro pintor hay? No, hay... Bien, acá me está diciendo el papá de Gustavo. Claro, era un inventor, así que cuando hacía falta algo, había quien lo financiaba y le decía a ver si se podía inventar algo. Cada tanto alguna cosa la podía vender. Sobre siempre inventando cosas. Siempre inventando cosas. Se nos está yendo el programa, ¿me queda algo por decir? Decime. Sí, la, la madre de Plaza de Mayo. Ah, y las abuelas. Y las abuelas, sí. Las madres de Plaza de Mayo... La Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, es una, or, es una ONG, organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, separada de la asociación Madre de Plaza de Mayo, pero también conformada por, por madres reunidas en una sola tragedia la desaparición forzada de sus hijos a, a manos del aparato del Estado argentino en la época de la represión militar durante la última dictadura en Argentina el 30 de abril de 1977 un grupo de mujeres fueron a la a la, pi, pi, al, a la plaza de mayo empezaron a marchar por la desaparición de sus hijos, lucharon por encontrarlos, usaban pañales en la cabeza. Bien, usaban pañales en la cabeza que son los pañuelos blancos. Para reconocerse. Bien, se nos fue el programa. Lo último que voy a decir es que esas madres nacen a partir de un hecho muy doloroso y son, me parece, el, el hecho más importante de la democracia de la Argentina y es la posibilidad de eh, haber eh, con, trabajado tanto por los derechos humanos, que lo, fue a partir del trabajo de estas mujeres, tanto las mamás como las abuelas. Para volverse a encontrar con sus hijos. Para volverse a encontrar con sus, sus nietos. Sus nietos y hijos. No, nietos no. Bien, y la gran victoria es que no. todas las escuelas que vinieron desde el... Hace unos años las mencionan, las reconocen, saben lo que pasó, eh, piensan en esto como un hecho trágico y saben de la existencia de los desaparecidos. Y esa es una gran victoria y es un hecho de alegría hoy por hoy. Mm -hmm. Muchas gracias a Quinto Grado por estar acá. Felicitaciones, gracias. señor Rita, por todo lo que trabajaron. Felicitaciones a los chicos Chau. y a las chicas. Buenas tardes. Hora Chau. libre Chau. en el barrio con la Escuela República Chau. de Chile. Radio Gráfica FM 89.3.